Hablando,、eh, simplemente se acerca a un centro de salud, hospital,、eh, requiriendo digamos, esta, esta práctica de salud. Y en general, en la provincia, quienes este, instauran las terapias este, de hormonización、eh, son los especialistas en endocrinología.、Uh -huh. En algunas localidades, por ejemplo en la localidad de Huatrache, La ginecóloga del hospital hizo la capacitación para realizar las terapias de hormonización y entonces, este, digamos como enexada con el servicio de endocrinología del MOLAS, pero la doctora lleva adelante las terapias. Uh -huh. este, de los pacientes que consultan en el hospital y, la, y así la solicitan. Sino en general, este, la, el resto de, los, de la mayoría de los profesionales que, que donde tienen una solicitud de un paciente, de una persona que requiere esta práctica, solicita la interconsulta con el especialista en endocrinología, que es en el Hospital Lucio Molas o en el Hospital de Pico, en el Centeno, y las endocrinólogas instauran la terapia hormonal. Este, luego, si la persona es de una localidad que no es de Santa Rosa, puede retirar la medicación que se le fue indicada. Del hospital de, su, de referencia, pero como el seguimiento de salud, de, de laboratorio, instaurar la terapia y demás, y el avance en la terapia, es bajo la supervisión de endocrinología.、Uh -huh. Esto, vos, bueno, acá nos estás contando un poco que este, hay como una red en toda la provincia para que se garantice en cada, en cada centro de salud, en cada localidad. Uh -huh. Sí, de esta manera, vuelvo a repetir, porque ahí no hay especialistas、claro. en las localidades, y entonces、eh, la persona deba、eh, tener una interconsulta, deba viajar, moverse hacia una localidad donde haya un especialista.、Uh -huh. eh, lo que sí se garantiza luego en las l o c a l i d a d es que de, en la localidad puede retirar la medicación que necesita este,、eh, para su tratamiento. O sea, hay medicaciones que son mensuales, hay medicaciones que son trimestrales. Este, pero bueno, eso sí se garantiza que pueda ser en la localidad, si no sería como mucho más engorroso para la persona tener que viajar、eh, todos los meses a, a retirar la medicación del hospital de, de que donde fue el especialista la, lo vio.、Uh -huh. eh, Laura, eh, ¿quiénes pueden acceder a esta terapia? Digo, si un adolescente, un adolescente se acerca, tiene que ir acompañado, no hace falta. No, para las prácticas de. A partir de los 16 años, los adolescentes pueden solicitar este, la práctica de, de terapias hormonales sin, este, el acompañamiento de, sin la necesidad del de acompañamiento de una persona mayor. Este, así que con, la sola, digamos, con su sola solicitud se hace una evaluación. Por supuesto, digamos, este, el endocrinólogo digamos,、pues、se supone que una persona、eh, viene transitando todo un proceso por el cual llega a. Este, requerir la terapia de hormonización. ¿sí? s es, í Esto es un proceso, no es que un día alguien se levante y dice, ay, hoy me quiero hormonizar, este, y entonces voy y lo solicito. Entonces viene como una, una, una, una suerte de, digamos, de acompañamiento. En general, eso es un,、eh, puede ser el profesional, digamos, no u n especialista, digamos, el acompañamiento del médico, si es en un pueblo, quizás del médico generalista que、uh -huh. conoce a esa persona, que va hasta que esa persona. digamos, Toma como esa decisión personal en función digamos, de i g a m o s d sus deseos, de, de, de su historia de vida y demás, de que el próximo paso a dar en relación a esto es la terapia digamos, de hormonización. Entonces,、uh -huh. Este, y en el caso de los adolescentes, vuelvo a repartir, a partir de los 16 años no necesitan la autorización ni el acompañamiento de un adulto eh, para eh, solicitarlo. ¿sí? Siempre, como en todas las prácticas de salud que, que competen a los adolescentes, más allá de que necesiten o no, este, como la presencia de un adulto, siempre lo recomendable, lo deseable, este, y en lo que el sistema va a trabajar es para que esa, es, es, esa práctica de salud, sea cual fuere, Sea acompañada, digamos, de un entorno, no, este, no sea una, una decisión aislada y, y en solitario. n o、uh -huh. eh, Laura, por ahí dimos por sobreentendido qué es la hormonización cruzada, pero, porque hemos estado hablando esta semana, pero si alguien se está este, sumando por primera vez a, a, a esta información, contale qué es la, la hormonización cruzada. La, la terapia de hormonización se trata de, de una persona que nace digamos, con gónadas, este, con hormonas femeninas, pero se autopercibe digamos,、eh, como hombre masculino. quiere,、eh, digamos, La terapia hormonal lo que hace es este, inhibir esas hormonas femeninas e、eh, incorpora hormonas masculinas para empezar a darle caracteres secundarios、eh, que hacen a la fisol. Digamos, de un hombre en el caso, o si fuese al revés, un hombre que se autopercibe como mujer que pueda hacer la terapia hormonal para que esos caracteres secundarios este, empiecen a ser como más feminizantes.、Uh -huh. Eso sería la terapia, digamos, hormonal. Por eso digo, es este. Es un proceso, es b a j o supervisión médica porque digamos, es, es, es modificar este, el funcionamiento de, de, de un sistema y, bueno, entonces este, requiere como un conocimiento del tema específico. Esta, esta terapia es un derecho obtenido, ganado a partir de la sanción de la ley de identidad de género. Exactamente, está contemplado en la Ley de Identidad de Género el acceso a los tratamientos de hormonización. Y una cosa importante es que no es necesario tener el cambio identitario para solicitar la terapia de,、uh -huh. de, de hormonización. ¿sí? O sea, no necesito hacer el cambio de DNI para poder acceder a la terapia. Hasta. ¿Sí? Hasta acá, desde que se sancionó la ley,、eh, ¿ha habido mucho, mucha demanda de este tema,、eh, de, esta, de este derecho en la salud pública pampeana?、Mm, mira, yo. Siempre, yo hace dos años, casi tres años que estoy en el programa, o sea que puedo dar data de, digamos,、uh -huh. y la ley tiene más, más años que eso. Claro,、Así、sí, que, sí, la ley de 2012. Es, exactamente.、Eh, y en estos tres años, digamos, justo、eh, fue entre medio de la pandemia,、uh -huh. digo, por, en, en, en, en cuestión de los números、claro. de, de, del, del tema. Pero sí, hay demanda,、mmm, no. Te diría que no hay una alta demanda. O sea, hay pacientes, que, personas que están realizando、eh, la terapia de hormonización, pero no, no hay una alta demanda. Por lo menos yo siempre eh, eh, lo que repito es: en función e l programa, lo que maneja es la medicación, ¿verdad? Y entonces, en función de la medicación, digamos, de la, del movimiento que、sí. tiene la medicación, es que puedo estimar este, el, el pacientes que solicitan. Eso es lo que. Lo que yo en base a lo que te estoy diciendo.、Uh -huh. ¿sí? y, ¿Y la medicación está garantizada entonces con fondos nacionales? La medicación está garantizada con fondos nacionales y fondos provinciales. e s t e Por supuesto que hay una canasta de insumos、eh, que básicos. Puede haber alguna medicación que no esté contemplada dentro de esta canasta, ¿sí? así como lo hay en relación a los métodos anticonceptivos, pero como los principales. Este, En, en medicamentos o insumos para la terapia están contemplados este, en esta canasta. Laura, te agradecemos esta comunicación con Radio Kermés. Seguramente volveremos a comunicarnos este, durante el año porque hay un montón de derechos que queremos、eh, difundir a través de nuestro bueno, programa. Bueno, encantada. Este, cuando gusten, siempre a disposición. Hasta luego. Hasta Conversamos con Laura Soto, ella es referente del programa de salud sexual y reproductiva de Nación. En La Pampa hablamos sobre los tratamientos de hormonización cruzada en la provincia.